programa de la Red Nacional de Medios Alternativos Enredando las Mañanas El Pro Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes, de 10 a 12 horas Por radio Radio La Nega Zumba la Turba Las radios de la RNMA Red Nacional de Medios Alternativos De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rmma.org.ar sí. Bocándanos diciendo que hay mejores y peores. Bocándanos diciendo que se debe hacer. Bocándanos diciendo que hay mejores y peores. Hola, hola, muy buenos días. Estamos arrancando y enredando las mañanas el programa de Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Nos encontramos en Jujuy en los estudios de Radio Pueblo, podríamos decir o no, en el estudio C de Radio Pueblo, estudio C. Hemos tenido hasta ahora tenemos estudio A, estudio B, estudio C. No porque seamos una radio muy dotada, sino no van a creer que exactamente tengamos, todo lo contrario. Espacio. Estamos aquí apoyados contra... Eh, estamos aquí específicamente en mi pieza. Así es. Apoyados contra lo que, el esqueleto de lo que supo ser mi cama. Y bueno, a raíz de un problemilla técnico, hemos trasladado el estudio. No solamente nuevamente a una casa, sino a otra habitación de una casa. Así que vale, estudio C. Así es, igual con toda la onda como siempre para arrancar. Igual, igual con toda la onda para arrancar. Eh, estamos probando software nuevo también así es, estamos estrenando estamos a full hoy podríamos decir estamos estrenando un nuevo eh, reproductor o nuevo este, mixer cómo se llama mix es un programa es un programa para, para reproducir y que nos permite a la vez reproducir mezclar y transmitir y grabar entonces estamos haciendo todo junto a partir de una sola computadora producto de un problemilla con otra computadora que teníamos para transmitir Así es, así que si escuchan algún defecto eh, Estamos probando y esto suele pasar eh, Antes que nada queremos mandar un saludo A toda la gente que nos está escuchando A toda la gente que está retransmitiendo A todos los integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos Y a la gente que nos está escuchando También pasamos nuestro contacto Para para que se puedan comunicar Lo pueden hacer a través de la página de la red www.rnma.org.ar Ahí este pueden seguir las noticias que publicamos de la red Y si no también se pueden comunicar con nosotros a través de facebook este red nacional de medios alternativos pueden seguir comentar eh, publicar y también mandarnos noticias así es y también este invitamos a toda la gente que nos está escuchando al encuentro de la red nacional de medios alternativos que se va a llevar eh, se va a llevar adelante en misiones el 12 13 y 14 de agosto así es eh, estamos al aire con la primera nota una nota que que no ha sido, este que no estaba dentro de la programación, producto de que, bueno, nos hemos desayunado esta mañana con que eh, una banda de matones, digamos, eh, ingresó a las dependencias de tiempo argentino y este e hizo destrozos en el barrio. Recordemos que ya llevan una buena lucha con respecto a eso, ¿no? Y eh, justamente para poder transmitir lo que está sucediendo ahí es que nos comunicamos con nuestro compañero de la RNMA, Luis Ángel. Eh, Luis, ¿estás? Sí, sí, buen día, compañeros, ¿cómo están? Bien, bien. ¿Podría relatarnos cómo, cómo es la situación ayer? Mirá, bueno, en estos momentos estamos en lo que es la redacción de en el primer piso del diario Tiempo Argentino, pero se puede ver eh, los destrozos que han hecho en varias de las instalaciones, rompieron paredes. Eh, vos sabés que aquí los compañeros y compañeras de Tiempo Argentino, como hace más de siete meses que no cobran, eh, se han dedicado durante todo este tiempo a recibir eh, ayuda y conecta eh, de, de vecinos, de amigos, de, de compañeros de trabajo, del medio de, de prensa, organizaciones sociales, eh, donde eh, recibían alimentos. Bueno, ver... La entrada a lo que era un gar que tenían allí este eh, almacenados todos esos eh, alimentos es increíble el destrozo la hazaña que le han aplicado eh, en, en todo lo que significaba eh, algo eh, para la lucha que estaban que están llevando adelante no hace 20 minutos se terminó la conferencia de prensa muchos medios de comunicación esto se ha Se nacionalizado, no han podido evitar de tenerlo eh, acallado, viniendo una patota a la una de la mañana con Martínez Rojas, que es un empresario correntino, el supuesto dueño de Tiempo Argentino y Radio América, aunque nunca lo pudo acreditar. Eh, y bueno, entraron a destrozar eh, equipos, eh, cortaron redes de comunicación, de internet, y ahora estamos aquí tratando de ver si bueno puedo eh, encontrar eh, algún compañero para que podamos eh, conversar con él eh, estamos eh, recorriendo las instalaciones si a ustedes les parece eh, te puedo hacer una, una pausa de 5 minutos para poder eh, contactarme con algunos de ellos, porque, bueno, eh, los compañeros de los medios de prensa, de tanto radiales como televisivos, están este en este momento justamente con varios de ellos eh, conversando, no sé qué les parece. Perfecto, Luis, te, te proponemos hacer una pausa de unos 10 eh, minutos más o menos, así nosotros vamos a Tucumán y luego retornamos con vos. Bueno, bueno, yo estoy por aquí, dale. Perfecto. Bien, enseguida nos vamos a volver a comunicar con el corresponsal de la red, eh, Luis Sangeo, que se encuentra en las instalaciones de Tiempo Argentino. Como decía este ahí Luis, hace varios meses eh, los trabajadores de Tiempo Argentino vienen llevando adelante esta lucha, siete meses sin cobrar, y bueno, enseguida vamos a tener contacto con algunos de los trabajadores. Eh, Panchito, ¿te parece que vamos a una pequeña pausa? Escuchamos un poquito de música y arrancamos con el segundo bloque aquí en Enredando de las Mañanas, el programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos aquí en el Enredando las Mañanas desde Jujuy. Eh, mandamos un saludo a toda la gente que nos está escuchando. Eh, hoy estamos también, le comentamos a la gente, con el colectivo Reducido. Somos el colectivo Radio Pueblo y varios compañeros tienen actividad hoy, así que también estamos un grupo Reducido, pero con todas las pilas, con toda la energía. Más que colectivo, somos un fitito hoy. Así es, <ríe> suele pasar. este Bueno, ahora vamos a ir a Tucumán. Está, está realizando en este momento una movilización en Tucumán. Eh, por el caso de Javier chocobar que hace 6 años y 9 meses fue asesinado este él es miembro era miembro de la comunidad de chuchacagasta chuchagasta perdón este bueno recordemos que Javier chocovagar eh, fue asesinado no en defensa de las tierras de su comunidad eh... y que fue asesinado y que incluso eh, la parte más brutal es que eso hay un video sobre eso no hay un vídeo de, de, de, de de los matones estos reprimiendo, ahí se escucha en el video cuando se pegue el tiro y a 6 años y 9 meses todavía no se encuentra justicia, motivo del reclamo justamente de la movilización que van a hacer en 9 allá en Tucumán. este Bueno, pero estamos comunicados con Santiago Camuña, compañero eh, del RNMA, ex integrante de Contrapunto. Santiago, ¿nos estás escuchando? perfectamente ¿cómo están buenos días gracias por, por comunicar con nosotros buenos días. buenos días santiago nos podrías contar cómo es la situación allá en respecto de la de la lucha por justicia de daniel de javier chocobar y qué es lo que están este, programando para esta semana Sí, esta semana que bueno se cumple 200 años de la declaración de la independencia en en de, el Estado argentino, y bueno, en particular en Tucumán, eh, se dio eh, eh, espacio central de festejos, ¿no? Las comunidades indígenas, los claves y la Mesa de Justicia por Chocobar, han convocado hoy una movilización a seis años y nueve meses, como decían ustedes, del asesinato de un comunero, a ver, un anciano, eh, 68 años tenía, que eh, murió defendiendo su territorio ahí en la comunidad de Chuchavasa, en Tranca, en Tucumán, en el norte, con el ataque de un supuesto un, un usurpador, en realidad un supuesto terrateniente de, eh, que exigía tierras para él, que junto con dos ex policías fueron el 12 de octubre de, del 2009 a la comunidad, atacaron con arma de fuego a la comunidad que defendía su territorio, y bueno, como saldo eh, es el fallecimiento de don Javier y tres o cuatro heridos, uno de ellos muy gravedad, que es el actual cacique Andrés Mamaní. Entonces, bueno, los asesinos, los, los imputados por el asesinato en realidad están esperando libres el, el juicio y, como decíamos, no ya pasaron seis años y nueve meses sin que esto sin que esto se llegue al juicio oral. Entonces la comunidad y las organizaciones que están acompañando el reclamo de justicia, Hoy, el 4 de julio, a días de eh, la declaración de la independencia, el aniversario de la declaración de la independencia, con la Avenida Rey de España encima, como como, como dato de color, digamos, entre comillas, estamos eh, acá en, en la movilización ¿no? eh, para reclamar justicia. Eh, Santiago, por ahí Macri le quiere pedir perdón por la independencia. ¿Perdón, me Sí. Por ahí Macri le quiere pedir perdón por la independencia. Sí, sí, es como... como Nos parecía irreal, ¿no? Pero bueno, parece que, que efectivamente esto va a pasar. La Unión de Aguita estaba... Que, que reúne más de 15 comunidades de aquí de Tucumán. Estaba invitada a participar, a participar en los festejos. Pero bueno, evidentemente, si, si si ya era complicado participar en los festejos con Macri, con Macri y Rey, como que se complicaría aún más, ¿no? Okay. Eh, entiendo que al confirmarse la visita, la Unión no participaría de, de ningún acto oficial, ¿no? Un poco eso también es la, la consigna de hoy, ¿no? Que los pueblos originarios siguen siendo ausentes eh, de la agenda de este gobierno, del anterior también, y de los anteriores también, sigue siendo ausentes en la agenda del Estado, que se conformó a partir de la declaración de, de la Independencia, Eh, estado además eh, surgido desde el genocidio las comunidades comun las comunidades originarias. Entonces, bueno, la la situación ya era complicada y bueno, no no no, no parecería haber un cambio positivo eh, por eso también la protesta, ¿no? A, a 10.000 años de preexistencia, 500 años de genocidio, y, bueno, las comunidades hoy están en la calle, ¿no? Santiago, uno se pregunta a seis años y nueve meses como decías de del de asesinato de Chocobar eh, asesinato que, que, que eh, y, y, y represión que está eh, guardada también en un video ¿cómo la justicia puede demorar tanto tiempo eh, en, en avanzar sobre esta causa? Sí, no hay muchas explicaciones más que, que la dilación por la dilación misma no eh, otros casos Eh, primero que la prisión preventiva por cualquier robo común se le da a cualquier persona eh, acá en Tucumán rápidamente, esta persona estuvieron detenidas un par de meses nomás y fueron liberadas, eso como primer hecho, ¿no?, de distinción de, de, de, de cómo evalúa la justicia algunas temáticas y otras, y bueno, estos seis años y nueve meses en donde todavía se está esperando que se abra la etapa de pruebas, en donde todavía hasta hace una semana estaban discutiendo recursos presentados por la defensa, sin constitución del tribunal, el año pasado. Entonces, son dilaciones que, que no, no, desde la mesa de justicia por Chocobar entienden que es básicamente una, una intencionalidad política, ¿no? de no de no avanzar con un caso que, si bien eh, la familia Darío min que es uno de los imputados, junto con Humberto Gómez y José Valdivieso, que son dos, dos ex expolicías, no vendría a ser parte de una familia tradicional entre comillas eh, Sí es real que si este caso llega a justicia a hacerse justicia como con, con prisión perpetua como van a pedir la, la querella va a ser un antecedente importante para la lucha popular de los pueblos y de todas las organizaciones sociales y un antecedente obviamente muy negativo para que les va a marcar a que no no todos pueden hacer no no no tienen carta blanca para hacer lo que quieran. Santiago, eh, podrías desarrollarnos mejor, ¿cómo es la situación actual de la causa? Porque vos decías de que en el 2004 se presentó algo, pero eh, ¿cómo ya se han presentado las pruebas, vino las instancias de prueba, ¿cómo es esa situación? Sí, el pedido de elevación de juicio data de de mediados de 2011 que ya el fiscal, la, la parte de instrucción, el fiscal Armando Soaznábar, el Eh, decretó la, el pedido de elevación a juicio desde ese punto y desde ese momento empieza a, a pararse aún más la causa porque empiezan medidas dilatorias de la defensa no no se aceptaban además lo, el apersonamiento de abogados por parte de la querella la defensa presentaba recursos de eh, encatación se representaban distintos tipos de, de cuestiones que obviamente se tardaba tiempo en si bien nosotros nos acostumbramos a que la justicia, entre comillas, es lenta, acá se tardaron tiempos totalmente irreales para para ir contestando las cosas, después no se conformaba el tribunal eh, para que que se sorteaba el tribunal, le faltaban nombramientos de jueces, había jueces subrogantes, ahí se perdieron 8 o 10 meses más, y así sucesivamente se va hasta el punto de hoy donde donde se están terminando de hacer los apresamiento de, de, de las querellas recién este año en estos meses pedidos que vienen desde hace desde por lo menos fines del año pasado y lo que restaría eh, este es el segundo acto que hace la mesa de justicia por chocobar en, en poco tiempo lo que restaría es un compromiso de la de la sala eh, que que tomaría el juicio oral es eh, nada, la apertura a prueba y la fijación del juicio, lo cual no significa que, que el juicio sea este año, lamentablemente, pero bueno, se espera a, se, se aspira a llegar a ese punto por lo menos de desde la mesa, ¿no? Desde la comunidad, de los familiares. Bien, bueno, Santiago, agradecemos la comunicación, seguramente nos vamos a estar comunicando en algún momento. No, bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, un placer hablar en la red nacional de alternativos como siempre de eh, buenas, muchísimas gracias bien, ahí no, pasaba gracias. Santiago Camu Camuña ex integrante de Contrapunto que nos contaba cuál es la situación del caso de Javier Chocobar que hace casi 7 años van a ser, de que fue asesinado y todavía eh, no, no no hay justicia y hoy se está realizando una movilización, la comunidad eh, junta, junto a otras organizaciones está bueno, no hace varios años vienen pidiendo justicia por Javier Chocobar justicia que recordemos este no se da en el marco de lo que es algo eh, eh, digamos, fueron pillados con las manos en las masas hay videos que muestran cómo sucedió ese asesinato por lo menos el contexto en el que se dio ese asesinato así que bueno lo que lo, lo que estamos viendo es verdaderamente una dilación macabra de la justicia eh, por en beneficio de un terrateniente no Eh, vamos, te parece, a un pequeño cortecito musical Mientras nos comunicamos con Luis Que debe estar allá, ya en la redacción de Tiempo Argentino Seguramente con alguien para entrevistar Dale, entonces en un ratito volvemos a, a arrancar con el, el Andrés Como el bello que el fuego no se ve Y hay algo en vos que está empezando a asustarte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 Cuando tenga la tierra el oscuro semilla que la vida será un dulce racimo y en el mar de las humas nuestro vida. Cuando tenga la tierra, le daré a las estrellas, astronautas de trigales, una nueva. Cuando tenga la tierra, formaré con los grillos una orquesta donde canten los que piensan. Cuando tenga la tierra el oscuro semilla de la vida Será un dulce racimo y en el mar de la uvas nuestro vino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 y mejores, pero no confundir que cantó. una raza soberana se te ocurre que algunos son en elegidos y otros son para el descarte, de Continuamos enredando las mañanas desde el estudio C de Radio Pueblo, estamos aquí en la habitación de uno de los compañeros. Que tengo que decir que le falta un poquito de limpieza Pero no voy a pasar a dar detalles eh, Yo tengo como argumento Que ustedes vinieron aquí a Desordenar eh, Lo que ya estaba desordenado Así es. aprovechamos para mandar un saludo A la compañera Victoria Aibar Que forma parte de la locución de este programa Que en este momento eh, Está llevando eh, una lucha Adelante, no ella trabaja En, el, en un seisgar, en un centro educativo Aquí en Jujuy Y todavía ya han pasado seis meses Tres meses del inicio de clase Y todavía eh, no, no le han abonado Así también está llevando Esa lucha aquí adelante Así que aprovechamos mandarle un saludo a la compañera este, Invitamos a toda la gente Que nos está escuchando Que nos puede seguir en, el, en la página De la Red Nacional de Medios Alternativos Nos busca ahí www.rnma.org.ar Puede seguir nuestra noticia Comentar, publicar O si no también se comunican Con nosotros a través de Facebook ahí nos buscan red nacional de medios alternativos y este bueno pueden seguir también las noticias, comentar, publicar y también si tienen alguna noticia la pueden acercar ahí nos manden nos mandan un mensajito y nosotros seguramente nos vamos a estar comunicando con ustedes. Este bueno, vamos a retomar la comunicación con Luis Angio que se encuentra en la redacción de Tiempo Argentino y Radio América que fue este esta madrugada entraron unos malhevolos Eh, y destrozaron el lugar Luis, ¿nos escuchás? Sí, sí, los estoy escuchando sí, sí, estoy sigo aquí ahora eh, vamos a ver si podemos conversar con Javier Borel y él es el el presidente de la cooperativa que se conformó acá con los trabajadores del tiempo argentino, que está en estos momentos conversando con otros compañeros y con María del Carmen Verdú, la abogada de Correpi, que desde el primer momento estuvo también acá presente, eh, bueno, nada, resolviendo algunas cuestiones legales, eh, ahora eh, estamos eh, tratando de de que, bueno, no pueda, no pueda este, conversar conversar con él. Eh, y cuento que eh, aquí todavía sigue habiendo muchos medios, eh, entrevistas, y los compañeros eh, fundamentalmente reorganizándose para poner de nuevo el diario en la calle, ¿no? Esa es la decisión que han tomado aquí lo, los trabajadores de Tiempo Argentino, como también Radio América que están saliendo ya al aire por el por el este por la página web. Te dejo entonces con Javier Dorre así nos cuenta qué fue lo que ha pasado. Javier, sí, contanos cómo, cómo fue la cómo fue la ¿Cómo fue la secuencia de lo que ha sucedido en el día de hoy? ¿A partir de qué hora? Bueno, empezó apenas pasadas las 12 de la noche, este, ingresaron unas 20 personas por la fuerza a Radio América, Radio América está en el mismo inmueble en tiempo argentino, ocupa la planta baja, ingresaron por allí donde no había personas y luego rompieron una puerta que comunica los dos edificios, eh, se encontraron con tres compañeros nuestros que estaban cuidando las herramientas de trabajo. Los sacaron por la fuerza, con agresiones, con amenazas del diario y comenzaron a destruir lo que las herramientas que nosotros usábamos para trabajar. El servidor, eh, las, las conexiones de, de red entre las computadoras, eh, se metieron al área administrativa que nosotros usábamos para sacar el diario. ¿Cómo se organizaron y se reagruparon rápidamente para poder estar tantos compañeros aquí en la puerta de la radio? Eh, y Venimos de un conflicto que ya tiene siete meses. Estamos bastante organizados. Eh, estamos todos muy atentos, sabemos que, que cada día aparecen nuevos desafíos y, y nosotros estamos listos y con energía para resolverlo, gracias al, al apoyo que estamos teniendo en todo este tiempo. Así que bueno, por suerte rápidamente fuimos muchos acá y logramos combatir la pasividad, digamos, entre comillas, combatir de la policía que no estaba actuando, porque quisimos ingresar nosotros, eso hizo recién que la policía interviniera e ingresara con nosotros al inmueble, y así logramos dar con 16 de los 20 ocupantes, los que no se escaparon por los techos, eh, a los que se les tomó los datos, y por decisión de la fiscal, supuestamente, fueron dejados en libertad. Así que ahora lo que pedimos es, por favor, que se garantice nuestra integridad física y el resguardo de los bienes eh, que nosotros usamos para sacar adelante el diario, porque el Ministerio de Trabajo así también lo, lo, lo determinó en un acta cuando nosotros estábamos reclamando la continuidad laboral. Javier, ¿han tenido alguna algún contacto con el Gobierno Nacional? ¿Los han llamado? ¿Les han planteado... No, no se hizo nada. O sea, lo único que nosotros recibimos fue un llamado, eh, creemos a título personal, de la Secretaría de Comunicación Pública, que después sí emitió un breve comunicado solidarizándose, pero ni el Ministerio de Trabajo, ni la Justicia, eh, ni el Ministerio de Defensa, ni nadie se ha comunicado con nosotros, eh, el Ministerio de Seguridad, para tratar de, de, de, de, de asistirnos en esta situación y de, de garantizarnos esto que estamos reclamando. Claro. ¿Y cómo va a seguir entonces... ...tanto la redacción de Tiempo Argentino... ...y supuestamente también... ...los compañeros y compañeras de Radio América. Bueno, de, inicialmente... nosotros vamos a sacar... ...a pesar de todas estas roturas... ...estamos rápidamente haciendo una evaluación de lo que hay... ...para sacar mañana un diario de emergencia... ...denunciando todo lo que está pasando... ...contando quiénes son las personas que están interviniendo... Eh, ...vamos a seguir adelante con el diario... ...esto no nos va a, a, a hacer... A hacer ...bajar los brazos... ...y vamos a, a ratificar una denuncia... ...presentarnos como querellantes... ...en la denuncia penal por la intromisión dentro de Tiempo Argentino, y esperamos que efectivamente, y después de mucho tiempo, la justicia y los distintos estamentos del Estado empiecen a, a jugar del lado de los trabajadores y avancen hacia estas personas que quieren impedir que Tiempo Argentino salga a la calle. Bien, te agradecemos mucho, Javier. Gracias. Hola. Hola, Luis, ¿te escuchamos? Sí. Bueno, ¿han escuchado? ahí sí, lo escuchábamos Luis, queríamos preguntarte si bien este compañero nos comentaba lo que ocurría eh, ¿cómo ves la sensación del ambiente ahí entre los trabajadores sí. ¿no? que, que están allí después de esta noche violenta que han vivido ellos y el por supuesto la hola hola, hola hola, sí, Luis, ¿nos escuchás? Ahora sí, se había cortado, sí, sí. Bien, don, no, te queríamos preguntar eh, si nos podrías relatar cómo es el ambiente de los trabajadores después de la noche violenta que pasaron. mira eh, la primera sensación es de mucha indignación, mucha bronca, eh, ver la impunidad total con la que actuaron, pero por otro lado, eh, como desde el primer día que se han quedado sin trabajo, vamos a decir, ...formal a través de un, de un dueño de un medio de comunicación... ...como fue Spolky y Garfunkel... Eh, ...con las ganas de, de seguir este laburando... ...seguir haciendo periodismo... ...seguir haciendo comunicación y seguir sacando el diario... ...creo que ustedes lo escucharon a Javier Borelli... ...el presidente de la cooperativa... Y ...ya están preparando y están allí en, en la en la sala de edición y haciendo ya escribiendo notas tratando de recomponer internet porque otra de las cosas que hay que decir además de destrozar muchas este de la, de, de, de los partes de, de, de los muebles también han cortado la, las transmisiones le han cortado los cables de internet le han cortado los cables de telefónicos eh, han, han venido directamente a impedir que un medio de comunicación, no solo independiente, sino gestionado por sus propios trabajadores, eh, pueda salir a la calle. Y una vez más, eh, mostrar, eh, quedó demostrado la complicidad de, de esta patota. No nos olvidemos eh, que hace 20 días, un mes, eh, primero intentaron hacerlo en la planta transmisora de Radio América y no pudieron de tomar eh, los equipos transmisores, y ahora 20 días sí lo lograron, sacaron a los compañeros que estaban haciendo guardia allí en la planta transmisora, eh, con total impunidad se quedaron allí, la, las, eh, las emisiones de Radio América ahora está saliendo por las páginas web, no sale al aire por el éter, eh, y bueno, evidentemente envalentonado con eso, han querido este, redoblar la apuesta y hacerlo directamente tanto en la redacción de Tiempo Argentino como de, de Radio América, pero eh, también la, la coordinación, la organización y la reacción inmediata de los trabajadores. También hay que eh, rescatar eh, la actitud de los vecinos aquí de la calle Amenábar en el barrio de Palermo, que fueron también quienes les avisaron y estuvieron en la calle filmando lo que estaba pasando, eh, que muchos, algunos de ellos, cuatro de ellos, escaparon por las terrazas de los edificios linderos cuando vieron que los trabajadores estaban ingresando para impedir todos los destrozos que estaban haciendo. Y, y gracias a eso, gracias a esa colaboración de los vecinos, del apoyo de otros trabajadores que vinieron inmediatamente, no pudieron eh, mantener esa impunidad de romper todo irse mejor dicho lo más probable era quedarse como se quedaron en la planta transmisora de radioamérica verdad entonces de quedarse y tuvieron que la policía actuar pero también en forma muy muy impune porque lo único que hicieron fue tomarle los datos y este después eh, dejarlos ir libremente no y la fiscal sin tener una actuación eh, contundente en ese momento. Eh, las últimas noticias, así dirían que dirían que la fiscal de turno que actuó, ahora eh, parece que los ha imputado eh, como causa de agresiones, intrusión y demás, pero bueno, la parte legal hay que ver cómo, cómo la seguimos. Yo ahora estoy aquí con eh, María del Carmen Verdú, la abogada de Correpi, que también estuvo desde el momento, Eh, y más más adelante voy a tratar de poder tener una conversación con ella aunque sea grabada para después poderla replicar por nuestros medios Así es, bueno Luis agradecemos la comunicación eh, seguramente vamos a estar charlando y publicando cómo continúa la situación de los trabajadores ahí de Tiempo Argentino y Radio América bueno, perfecto nos vamos a seguir comunicando y seguramente en la semana desde el Enredando las Mañanas vamos a estar por los compañeros, por supuesto, de la Red Nacional de Medios Alternativos, eh, trayéndoles toda la solidaridad, todo el apoyo y lo que necesiten para que ellos puedan seguir cumpliendo con su tarea periodística. Eh, será hasta otro momento. Buenos días. Buenos días. Bien, ahí pasaba Luis Angió, que nos comentaba cuál era la situación de los trabajadores, ¿no? La verdad que... Eh, indigna ver eh, cuando, Y les molesta mucho a los empresarios Cuando ven algo organizado por trabajadores Y no por ello eh, llegan a hacer cosas como esta Es algo que venimos observando Desde hace rato no Incluso en los distintos enredandos Recordemos la semana pasada A la fábrica ARB que, que, que como recuperada Ya tiene hasta una ley de expropiación eh, Recordemos también lo, lo, Los constantes Las constantes negativas Eh, por ejemplo los compañeros y compañeras de sanón que han que han, han logrado avanzar en su posicionamiento solamente a fuerza de, de, de puebblada y de levantamientos populares y, y de su propia de su propia lucha por supuesto o sea eh, eh, como vos decís hay una conciencia más allá de que esto no signifique o signifique no signifique una pérdida o incluso hasta signifique y eh, determinada devolución económica puesto que como el caso de revelas las herramientas se compraron este sin embargo el solo hecho de que los trabajadores sean quienes decidan de su destino en una empresa en este caso de una empresa recuperada eh, es verdaderamente trastocar para ellos todo el sistema ¿no? así es bueno eh, te parece que vayamos a una pequeña pausa y continuamos con el enredando las mañanas Panchito dit El Programa Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas. Por Radio, radio La Norte. La la Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. El programa de De lunes a viernes de 10 a 12 horas. Www 11 de la mañana continuamos con el enredando a las mañanas del estudio de Radio Pueblo y eh, recordamos a toda la gente que nos está escuchando que el enredando sale de lunes a viernes de 10 a 12 eh, y este programa lo vamos haciendo entre toda la red nacional de medios alternativos van a escuchar diferentes voces durante la semana este bueno es una linda experiencia que venimos llevando hace cuánto será el enredando dos años eh, ¿en el caso no no del enredando que está saliendo al aire mm más bien ya vamos a tirar cifras exactas no está la vi que es la que maneja no siempre lo... así es te invitamos a toda la gente que nos está escuchando a buscarnos en facebook eh, nos buscan ahí red nacional de medios alternativos y se pueden comunicar con nosotros seguir nuestra noticia publicar comentar y también acercar alguna eh, alguna noticia que muchas veces suele ser difícil llegar a los grandes medios hegemónicos pero existen los medios alternativos Este, así que pueden acercarse a Acercar el comentario Nosotros después nos vamos a estar contactando con ustedes Y también invitamos a Toda la gente que nos está escuchando Al encuentro de la Red Nacional de Medios Alternativos eh, Que se va a estar realizando El 12, 13 y 14 de agosto eh, Así que ya Nos estamos preparando ¿no? Así es así es Hoy hoy parece, ha dicho que El, el, el signo del programa Eh así como el anterior, por ejemplo, el lunes anterior fue la represión hoy parece que el signo del programa, si bien eh, que está la cuestión de la represión es la actuación en beneficio de sectores de la clase dominante no por un lado, no aplicando la justicia en el asesinato de Chocobar además, en, es, en ese caso también eh, cierto eh, eh Eh, ¿Cómo llamarlo? Cierto eh, apoyo o por lo menos apoyo por omisión a lo que es la expulsión de los pueblos originarios de, de sus tierras. Y también ligado a ese tema es la próxima nota, no porque ese apoyo por parte del Estado hacia la avanzada de sectores de la clase dominante Se observa también en el marco de la Tierra, se observa en general, recordemos, por ejemplo, eh, algo que, que a mí a, a mí me resultaba hasta irrisorio, eh, Macri asume y, e inmediatamente se eh, eliminan restricciones a la importación de autos de lujo y champán, ¿viste? algo que seguramente no va a, a engrosar las arcas del Estado con impuestos, además los impuestos están fugando pero algo que es visiblemente en beneficio hasta de, de los placeres suntuarios de determinada clase, ¿no? Así es, también apenas sumió, le sacó las las retenciones a las importaciones, este y bueno, ¿no? claramente va demostrando y ya estamos viviendo para qué lado juega Macri. Y la novedad respecto a eso, que salió la semana pasada, a finales de la semana pasada, es un beneficio más, en este caso, para los terratenientes eh, extranjeros, ¿no? El beneficio que da Macri con su decreto para la compra eh, de tierras, ¿no? Eliminando un tope y también incluyendo en ese en ese decreto una especie de jugada que permite hasta la compra eh, de tierras que contienen espejos de agua en su, en su interior. ¿no? Eh, estamos para ello comunicados con Gigi de este eh, Tierra para Vivir. ¿Nos estás escuchando? Sí, compañeros ¿Cómo les va? Perfecto, perfecto. Bueno, Gigi, ¿nos podrías comentar eh, cuáles son sus apreciaciones respecto de este último eh, decreto eh, que, que saca Macri? Bien, eh, lo vemos, ¿no?, como, bueno, toda esta seguidilla que ustedes venían diciendo de medidas, este arranca un segundo semestre con un pack completo, ¿no?, sí. de beneficios a los grandes eh, empresarios y, como bien decían, a la clase dominante. Esto es un avance más, digamos, sobre eh, lo que es nuestra tierra, nuestros bienes comunes. Recordemos que la tierra tiene un importantísimo valor en tanto es un bien no renovable. Uno puede fabricar distintas mercancías, digamos, puede producir distintas cosas, pero la tierra es la que hay y por eso es que hay que cuidarla como nada, digamos. En este caso el gobierno de Mauricio Macri está haciendo todo lo contrario, ya para el 24 de marzo lo trajo a Obama, ahora para el 9 de julio lo trae al rey Carlos y sí. le dio el golpe de gracia con con esta con este nuevo ataque, ¿no? A lo que es la independencia, la soberanía. ...extendiendo el límite de eh, la posibilidad de compra de tierra argentina a eh, a empresarios digamos extranjeros, foráneos. También cabe destacar que lo que nosotros decimos como tierra argentina es, por el límite que hoy conocemos del mapa Mundi... ...que nos han enseñado en, en la educación oficial, pero muchos de estos territorios eh, son eh, son vivienda y forma de trabajo de eh, muchísimos pueblos originarios, digamos que son también los que más afectados se ven por, por este tipo de medidas, y bueno, viene a completar un panorama que como bien decía el compañero antes, este, una de las primeras medidas económicas que toma el gobierno nacional es la quita de restricciones al agro y eh, a lo que es el sector minero. En el agro, bueno, hay que hacer la excepción del ¿no? sector sojero que le baja de un 35% a un 30%, pero que progresivamente cada semestre va a ir bajando un 5%, con la cual tiende a cero también eh, las retenciones que va a tener el sector. Y con lo cual, eh, digamos, una apertura de mercados, de eh, una liberalización de la economía, viene acompañada con lo que llama el macrismo una atracción de inversiones mediante esta extensión impositiva y obviamente mediante el permiso de compra de este bien tan preciado que nosotros tenemos, que es la tierra, ¿no? En este sentido, eh, para retomar un poco lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires, que es donde yo estoy comunicando, que ya venimos con nueve años de matrismo encima, eh, se repite la historia con lo que son los distritos económicos, en donde las empresas ligadas a determinados sectores económicos se pueden afianzar ahí, que son barrios eh, degradados, digamos, estados, con muchos galpones abandonados y demás, y estas nuevas empresas se instalan sin pagar impuestos, por ejemplo, ¿no? Con lo cual, bueno, es un esquema que eh, se ve que el macrismo viene favoreciendo y que nosotros ponemos especial atención en lo que es el cuidado de los bienes comunes, el respeto a las poblaciones locales, sobre todo teniendo en cuenta lo que viene siendo la disputa territorial, eh, como puede ser en el caso de Benetton, eh ocupando, digamos, ilegalmente terreno o mapuche eh, lo que puede ser el caso de Lewis con, con el lago escondido no en donde recordemos que Macri fue eh, a alojarse cuando vino Obama a la Argentina es decir, hay todo un sector en luchas en pugna por los derechos más elementales como ser la tierra, la vivienda y el trabajo en este caso eh, mediante la agricultura y eh, por otro lado bueno, los colmillos de los grandes empresarios extranjeros que quieren venir a la argentina hacerse de la tierra del agua de las montañas y de la posibilidad también de, ¿no? de, de hacer este lo que es la exploración de, de pozos no convencionales mediante el fracking que bueno eso también trae trae bastante bastante problemas digamos a lo que son las poblaciones locales no Claro además de eso eh, nosotros debemos como cierta ligazón desde tierra para vivir a lo que es eh, lo que son ciertos riesgos digamos que, que corren o que ya se viene digamos esté anunciando medidas regresivas en el caso por ejemplo de procrear que nosotros eh, desde el momento en el que el kirchnerismo lo anunció hemos sido de todas formas bastante críticos porque nos parecía que no apuntaba realmente a hacer un plan federal de viviendas sociales sino más bien abrir la posibilidad de compra una clase media o viste también como está bastante relativizado el tema de que fuera a solucionar efectivamente el tema de ...de la vivienda pero eh, justamente ponía el ojo en poblar zonas o generar ciudades mini ciudades en lugares donde hoy eso es, es tierra rocioso comprada justamente por grandes terratenientes tanto es así que el kirchnerismo tuvo que salir desde el Estado a comprar tierras que estaban en manos privadas porque no tenían dónde construir el procrear que, que se haya planificado y en ese sentido cuando viene el macrismo dice bueno, el procrear así no funcionó vamos a sacar lo que es más la parte de, de compra de terrenos no por parte de, de gente, de cooperativas y demás y lo vamos a dejar simplemente para lo que es Eh, ...mejoras estructurales de hogares que ya existen... ...o eh, algo más apuntado, digamos, a la construcción dentro de las ciudades... ...nosotros lo que vemos eh, como muy necesario... ...también viviendo, digamos, en una gran urbe... ...es este, la necesidad de descentralizar, ¿no? Todo ese, todo ese aglomerado que no permite un buen vivir... ...y empezar a pensar en, en formas de vida, digamos... Eh, ...con otras relaciones sociales... ...que eso necesariamente tiene que darse en los márgenes de las grandes capitales... ...para lo cual obviamente no solo es necesario la vivienda... ...sino también infraestructura, salud, educación, cultura y demás... Eh, ...pero digamos como que bueno el macrismo en este panorama... ...ha vetado completamente esta posibilidad... ...y eh, justamente digamos resulta un poco más tremendo... ...ver que esas tierras que ya no está dando... ...para la posibilidad de construir planes de vivienda eh, social se las está entregando nuevamente al capital extranjero, ¿no? Bueno, Gigi, agradecemos muchísimo, la verdad, un panorama eh, eh, muy amplio respecto de toda la problemática de la tierra, este tanto urbana como rural. Eh, agradecemos mucho tu, tu intervención y, bueno, seguramente nos vamos a seguir comunicando para futuras eh, intervenciones y futuras preguntas. Eh, problemáticas que surjan respecto a este tema tan controvertido. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por el llamado. Gracias. Así es, así pasaba Gigi Crane, ella es militante de, de Tierra para Vivir, que nos comentaba cuál es el panorama más allá, a mí me interesaba, este más allá de este decreto, digamos también hay que poner, o me gustaría digamos hablar de... Que son 500 años ya de, de resistencia de los pueblos originarios, digamos, y hoy a 500 años todavía eh, siguen, digamos, no respetando la, la, las tierras comunitarias, los pueblos originarios. En el primer bloque estuvimos hablando de una muerte de uno de los comuneros justamente en defensa de, de la tierra, ¿no? La lucha continúa todavía. Y son son 500 años y después de 500 años lo volvemos a invitar al Rey de claro, España claro, de eso la verdad que es fólico perdonamos, no sé cómo cuál sería la, la, la verdad que si uno no lo toma con cinismo si uno no lo toma con eh, con el grado suficiente de de, eh, eh, de desmérito que se merece uno terminaría la verdad eh, inflado de bronca ¿eh? así es Este... por eso nos relajamos un poco ahora Nos relajamos un poco pues ya ya ya da bicho ahí me está me, me está arañando la, las mesas, las sillas, ¿viste? De la bronca. Así que nos relajemos un poco, David Cho. Dale, escuchamos un poquito de música y continuamos en el enredando las mañanas desde Jujuy, desde el estudio Radio Pole. viota virtual pero en militar xenofobia bad a la mierda te accionarios todo lo que puedas ladrar si cambias Tu estupidez, tu xenofobia, hacerte comprender que tu agresividad se puede responder con mala hostia. A la mierda, reaccionarios, me la ayuda lo que puedas ladrar. Siembrame la libertad, a la mierda, reaccionarios. Pensar. Te quiero recordar que somos muchos más y vamos a combatir tu xenofobia. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar. siempre me la libertad. A la mierda, reaccionarios, me la suda todo lo que puedas ladrar. Pre me la libertat. Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Corral, Radio La Nega. Zumba la curva. Zumba la turma. La colectiva. La colectiva. La colectiva. Las radios de la RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos. En las cuentas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar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 15 minutos pasaron de las 11 de la mañana, continuamos con el enredando las mañanas. Te noto, te noto demasiado relajado, David. Este, será, sabés, ¿Será que no está Vicky? ¿Será que no estamos en la, en la radio? En el, no. La verdad que tengo que reconocer que le extraño un poco, pero estoy alegre por otro lado porque yo fumo y Vicky no me deja fumar. No estoy haciendo apología al cigarro ni nada, ¿no? Pero yo fumo y hoy puedo fumar, así que estoy relajado, tranquilo, a con a mate. A mí me pasa exactamente lo mismo, con un mate, con un pucho. y eh, eh, Yo propongo que Vicky haga exteriores. Así está, bueno, eso no, si no, le ponemos el micrófono en otra habitación y que participe desde ahí. <risa> <risa> un saludo, enseguida seguramente nos vamos a estar comunicando con la compañera Vicky, que ella también forma parte del colectivo Radio Pueblo y en este momento está... Eh, está llevando gusto. una lucha, así es, los seis, ja. Eh, el, el centro ese de formación docente de formación, perdón para eh, adultos y que no tienen reconocimiento, no han cobrado los sueldos, ni siquiera pese a tener una resolución a su favor eh, reconociendo a la labor del instituto, desconoce eso el actual gobierno de la provincia de Jujuy que seguramente si tenemos unos minutos va a estar saliendo eso hacia el final del enredando Así es, eh, bueno ahora en un ratito nos vamos a estar comunicando con Martignano Wala Él es miembro de la comunidad de Vuelta de Río de Chubut este Quienes las semanas pasadas fueron reprimidos violentamente por cuerpos de infantería Por la policía este del gobierno no de, de Bertone eh, Quienes nuevamente fueron reprimidos, ¿no? Y reprimidos con el argumento de que estaban buscando... Eh, ovejas de Benetton eh, La verdad que, que Bueno, esto que veníamos hablando desde el, principio, desde el principio del programa no La la fuerza pública, el Estado, la ley eh, Todo eso que uno asocia en la prédica Burguesa cotidiana como el Estado de Derecho Puesto ahora al servicio de una dominación constante visible y hasta macabra eh, porque en el caso en el caso que nos ocupa en el caso que vamos a pasar a continuación eh, benetton es el terrateniente extranjero más grande del país y es también quien desde hace años viene agitando esta ola represiva contra los compañeros y compañeras de esa comunidad mapuche ¿no? así es no solamente como vos decías no este es el brazo represor del estado en los tiempos difíciles que estamos viviendo de mucha pobreza este, también estaría bueno que después hablemos de, de los números de pobreza no que incrementó con el gobierno de macri eh, pero y a todo esto digamos al ajuste la gente se va organizando y la forma de parar que tiene ellos es justamente la represión, ¿no? la forma de parar la organización de la clase trabajadora La organización eh, de todo el pueblo Justamente la represión Y estamos viviendo mucha represión Un contexto de mucha represión La semana pasada, los cinco casos hablamos de represión eh, La verdad que es un momento bastante difícil Tratan de meter miedo en la gente Pero bueno, hay que meterle, hay que seguir Y no no hay que bajar los brazos Sí, sí, además también eh, Bueno forma parte de una reacción natural frente de natural entre comillas vale frente a la acción de avanzadilla que está realizando toda la clase dominante sobre los derechos este, adquiridos por, por los trabajadores sobre eh, los derechos conseguidos a través de, de, de años y años de lucha y sobre también ...en determinado sector del imaginario colectivo... ...o esto que decía Vidal... ...y que han han repetido... ...distintos funcionarios macristas... ...de decir... ...el problema es que ustedes creyeron... ...que se podía vivir bien... Claro, este, ...estamos viviendo una mentira... ...una fiesta... Estado, hecho, ¿no? ...se acabó viviendo, la fiesta... ...claro... Este, ...así que... ...o sea... ...que es mentira... ...que... Eh, ...vayamos a tener... ...o que podamos tener... Eh, ...igual remuneración por igual trabajo... Que es mentira que podamos, nuestras familias puedan llegar a final de mes este sin pasar hambre. Que es mentira que debamos tener los servicios básicos de cualquier sociedad en cualquier parte del mundo. Todo tar... eso es mentira. Y que es mentira que los trabajadores pueden organizarse y llevar adelante fábrica, eh, llevar adelante medios de comunicación. Eh, y justamente eso también este gobierno cuenta hoy... este Eh, la clase dominante do, eh, gobierna Tiene eh, la fuerza del aparato represor del Estado Pero también tiene los medios de comunicación a favor Que forma parte Así de es. ese ocultamiento, ¿no? Y con el gran aporte de la justicia Porque incluso la justicia Con esto de restringir el derecho de huelga A las organizaciones sindicales eh, Ya registradas y aceptadas, ¿no? con eso está diciendo también, es mentira que podés luchar por tus derechos laborales. Así es. Así que bueno, este estamos tratando de comunicarnos con Martignano. Sabemos no? que está en Chubut y tiene problemas de comunicación. Así, así es. que en un ratito vamos a estar saliendo del con Martignano Guala, quien también él fue detenido eh, hace alrededor de un año atrás. Estuvo preso un año justamente por luchar por las tierras comunitarias. Bueno, vamos sino a un pequeño intermedio musical, Panchito Siempre Panchito con siempre buena Panchito música Siempre Panchito ahí y siempre salvándonos Panchito cuando se cae alguna comunicación En algún momento Panchito tendría que salir al aire porque la gente quiere escuchar la voz de Pancho pan Pancho, yo lo dije un montón de veces, Pancho es Patricio Rey ¿Ah, sí? <ríe> Escuchamos un poco de música y continuamos con el Enredando las Mañanas aquí desde Jujuy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 11 y 26, continuamos con el Enredando las Mañanas. Quiero mandar un saludo especial a Javier Mechulán, que nos está escuchando, el productor estrella, que nuevamente eh, se encuentra estudiando. Eh, ¿Podemos decir que le fue mal y está recuperando? Y ya lo dijiste. Bueno, está bien. Este, invitamos a toda la gente que nos está escuchando a sumarse a la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, eh, www.rnma.org.ar eh, y también lo pueden hacer en el Facebook. Eh, Red Nacional de Medios Alternativos, nos buscan, ahí pueden comentar, publicar, mandar noticias también e Invitamos a, también a toda la gente, estoy medio acelerado porque nos vamos a quedar corto de tiempo creo Si sigo hablando de eso eh, Quizás quizá sea porque como no está Vicky hemos tomado demasiado mate Así es, eh, eh, se va a realizar este año el encuentro en la Red Nacional de Medios Alternativos en Misiones, en posadas El 12, 13 y 14 de agosto, así que están todos invitados ¿Te parece que vamos al, al próximo, próximo tema? tema? Bien, eh, estamos en contacto con Verónica Andino del SUTEF, recordemos que los trabajadores fueguinos vienen hace ya tiempo siendo presa de, de, de una represión, de ajuste de una represión eh, brutal que sufrieron el encarcelamiento también de algunos compañeros y compañeras y eh, a su vez este, eh, un un Eh, impuestazos, podemos decir, que lo dibujan como algo como algo un aporte solidario y no es nada más que meterle la mano en el bolsillo a los trabajadores y trabajadoras bueno, los trabajadores y trabajadoras del SUTEF eh, han hecho causa común también con otros trabajadores de la Patagonia, en este caso a dosac y están presentando eh, su protesta en eh, la ciudad de Buenos Aires eh, estamos en contacto con Verónica Andino. Eh, ¿Nos escuchás, Verónica? Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días, sí los escucho. Perfecto. Eh, ¿Nos podrías comentar cómo viene desarrollándose esa protesta? Sí, bueno, mira, hoy llevamos nosotros 126 días de paro, particularmente el sector docente, pero bueno, continuamos continuamos con, con el conflicto con toda la unión de gremios, somos más de 20 organizaciones que estamos eh, en la calle desde hace 126 días, eh, con acampo en las ciudades, con movilizaciones, bueno con distintas acciones. Eh, en este momento me encuentro en Capital con una delegación de, de compañeros que hace 126 días que están de paro, tratando de ser recibidos por el ministro de Educación, porque obviamente entendemos que en relación a, a la paritaria que no se ha dado, no hay discusión salarial de paritaria en Tierra del Fuego, el ministro eh, debe tener alguna posibilidad de poner palabra, ¿no? Eh, y de poder intentar destrabar esta, esta situación. Eh, así Verónica. que, bueno, hemos viajado... Sí. No, no, te quería preguntar, eh, ¿por qué llegan justamente a Buenos Aires este conflicto a nivel nacional? Mira, particularmente en relación a, al Ministerio de Educación, justamente por la paritaria, ¿no? Nosotros hemos tenido una sola reunión de paritaria en el mes de febrero, con un ofrecimiento del 0% por parte del gobierno provincial. De hecho, tenemos una reducción salarial por la implementación de este paquete de leyes aprobado en la legislatura de la que vos eh, Y entendemos que, obviamente, Cierra eh, el Pueblo forma parte de este país, ¿no? Entonces, eh, debe tener una injerencia el ministro de Educación de Nación en relación a en las provincias, porque, bueno, no se ha dado discusión salarial en este sentido, ¿no? Entonces... Bueno, creemos que tiene que haber una palabra por parte del, del Ministro de Educación de Nación. Eh, Verónica, eh, han ¿hasta ahora han sido recibidos por eh, los ministerios a nivel nacional? ¿Han obtenido alguna promesa de recepción o algún tipo de respuesta? Sí, mira, nosotros en este momento estamos presentando un nuevo pedido de audiencia ya hace... las gestiones la relacionadas al Ministerio de Educación de la provincia, no solo porque no se llevan adelante la, las paritarias, sino por distintas irregularidades cometidas eh, y bueno, hoy reiteramos el pedido de audiencia, hablamos con la secretaria la que le ayer, no vamos a volver a tierra del fuego sin haber sido recibidos, esa es eh, la consigna, digamos Verónica, Hola, te no podríamos si pedir si te podés acercar más al micrófono, el teléfono, ¿vos sabés que está saliendo bajito? Ah, bueno, mira discúlpame, porque justo estoy está en la mesa de entradas presentando la nota. Te ah, decía perfecto. que en este momento estamos presentando, reiterando en realidad el pedido de audiencia con el ministro, ya hace eh, una semana estuvo también nuestro secretario general acá intentando eh, poder ser recibido, bueno, ahora vinimos a repetir ese pedido como te decía, estamos con la delegación de compañeros que, que llevan 126 días de paro, y bueno, la situación entendemos que amerita, ¿No? Ser recibido por el ministro, y el objetivo es no volvernos sin alguna respuesta concreta, ¿No? Así que estaremos aquí, eh, el tiempo. Hola, hola, hola. Sí, hola, hola. Sí, se cortó, se cortó, se cortó la llamada, eh, Vamos a ver si intentamos, si logramos eh, volver a comunicarnos este con, con Verónica, Arnino, Verónica de También ella se encontró un poco ocupada, en ese momento se encontraba presentando la nota, así que se debe haber cortado la comunicación. Este, ahí retomamos el contacto con Verónica. Hola, Verónica, ¿nos escuchás? Sí, te escucho ahora, no sé si ustedes me escuchan a mí. Sí, sí, sí. sí, sí. Bien, está No sé si eh, me pudieron escuchar que le estaba comentando que estamos reiterando el pedido de audiencia con el ministro, que ya habíamos realizado hace una semana y que obviamente el objetivo para nosotros es eh, permanecer en capital hasta ser recibidos por el ministro. Creo que eh, la cuestión de la paritaria puede ser restabada desde acá. Y que logre el ministro de Educación de la, de la Nación el diálogo que nosotros no hemos logrado en la provincia ni con el ministro ni con y con la gobernadora. Así que eh, estamos dispuestos, digamos, a quedarnos el tiempo que haga falta para conseguir esa audiencia con, con el ministro Ulrich. Verónica, ¿nos podrías comentar cuál es la cómo es el clima que se vive en Tierra del Fuego? Son 124 días de lucha. Y ¿Tienen apoyo social? ¿Cómo está la sensación ahí en Tierra del Fuego en frente a este conflicto? Bueno, te imaginarás que después de 126 días de, de paro docente en este caso, pero de, de no normalidad en la provincia, porque eso es lo que hay. Hay un funcionamiento normal de, del Estado en la provincia justamente porque hay distintas reparticiones con medidas de fuerza, ¿no? y hay alumnos que no han comenzado las clases, de la misma manera que hay docentes que aún no conocen, llegando al receso invernal a sus alumnos en este año. O sea que la situación es realmente muy crítica, eh, muy preocupante, los porcentajes obviamente de la adhesión al paro eh, no son estables, pero hay días en la semana que puede que hay un tratamiento por encima del 80%, en otros días bajas pero lo cierto es que con normalidad no funciona nada en la provincia de Tierra del Fuego y eso es lo que nosotros necesitamos disfrutar. Eh, Bueno, Verónica, agradecemos la comunicación. Seguramente nos vamos a estar comunicando en otro momento para ver cómo continúa la lucha de los docentes ahí en Tierra del Fuego. Bueno, perfecto. Les agradezco mucho la comunicación. Bien. bien Ahí pasaba Verónica Andino, ella es secretaria adjunta de SUTEP, eh, que en este momento se encuentra en Buenos Aires, en el Ministerio de Educación Nacional, presentando... Este, llevando este conflicto ya que no tiene respuesta desde el gobierno de Bertone, allá en Tierra del Fuego así que bueno, ¿no? nos comentaba un poco la situación difícil que viven hoy los trabajadores en cuanto al salario y todo lo que hemos hablando en este programa porque aumenta todo, pero no aumenta el salario y es difícil vivir y víctima también los trabajadores de una oleada de represiones ¿no? recordemos que algunos trabajadores de Tierra del Fuego fueron eh, detenidos recordemos también que se incendiaron los acampes que estaban realizando en dos puntos, en dos localidades allá de la provincia de Tierra del Fuego. Eh, ahí entonces una represión ensañada con los trabajadores y trabajadoras de esa provincia, ¿no? También eh, creo que un punto importante es mencionar la acción de los medios, no la acción de omisión, ya que van 126 días de conflicto Y pese a todo lo que han sufrido La represión, la persecución este La criminalización De, de los docentes, de los trabajadores este Fueron muy pocos Los medios que difundieron Que están difundiendo esta lucha Y bueno, todo lo que llevan a, adelante Los docentes Así es, bueno, eh, nos vamos A una pequeña pausa, escuchamos La buena música que Pancho Siempre nos regala y continuamos ¿Te parece pancito Hace lo tuyo Pancho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 que no cae mejor que no diciendo qué se debe hacer, vos que no diciendo qué hay mejor ni Sí, 42 continuamos con el enredando las mañana aquí del estudio de radio pueblo el programa de radio de la red nacional de medios alternativos la verdad que tenemos una mañana bastante agitaddita sí. aquí en jujuy está haciendo frío pero está lindo y lo fundamental es que podemos fumar que, no es que podemos fumar y tomar mate porque Vicky no está entre nosotros Eh, no la tomen como que es mala onda, ¿no? no, no, no Pero no, es para nada. <ríe> Eh, ¿te parece que vamos a la siguiente entrevista? Vamos a la próxima entrevista, para la próxima entrevista eh, volvemos a Jujuy. Eh, en este caso, porque uno de los imputados, Bulgeroni, Bulgeroni ya tiene este ha estado imputado en, en causas anteriores, en distintas está imputado en distintas causas y a raíz de eso también pidió un apartamiento, ¿no? Eh, producto, de acuerdo a él, a sus eh, condiciones eh, psicomédicas, podríamos decir. Eh, sin embargo, bueno, el tribunal ha resuelto en negativa, estamos en este momento en contacto con Silvia Martínez, compañera periodista de Radio Nacional y muy allegada eh, siempre a, a Radio Pueblo. Eh, Silvia, nos estás escuchando, Sí, perfectamente, chicos. Muy buenos días. Un gusto para todos y todas saludarlos en este día tan particular para para Jujuy, ¿no? <ríe> Siempre estamos en invierno. <ríe> el gusto el gusto es totalmente nuestro, Silvia. Bien, escuchaba la presentación y me imagino que ha llamado un poco la atención la última sesión que tuvimos después de varias eh eh, eh pasadas hacia cuarto intermedio o suspendidas porque eh, tal como lo decía Eduardo Bulgaroni que recordemos está cumpliendo cadena perpetua en la cárcel del Chaco a través del primer juicio por delitos de lesa humanidad juicio histórico para Jujuy eh, pero también está imputado en este cuarto juicio que tiene que ver con lo que se ha denominado la causa tumbaya técnicamente para quienes estamos ahí adentro, eh, la causa nuna poca que en quechua querría decir almas rojas, ¿no? Esto, toda un, una simbología. Claro. Y, bueno, en realidad este lo que pasa es que siempre los abogados defensores eh, tienen estos jueguitos que les da, que se sienten ahora, por decirlo, este con mucho más poder, con muchas más posibilidades de lograr que esos juegos sean se hagan realidad y entonces empiezan a buscar elementos en donde se puedan apartar a este, quienes están siendo enjuiciados eh, recordemos que en este juicio ya este se apartó a don melanio portal por razones bueno en el sí se veía realmente claro. este, una cuestión de, de, de muy muy seria una enfermedad propia del dejaste de la vejez, ¿no? Así que, bueno, él sí fue apartado. Pero en el caso de Eduardo Bulgaroni, nosotros lo hemos visto desde el primer juicio, y si ustedes han estado presentes en alguna de las audiencias, se habrán dado cuenta que él siempre estuvo ajeno a la realidad, pero porque, porque él quiere, no, no porque no le dé la cabeza para estarlo. Claro. Eh, él quiere estar ajeno, quiere estar apartado todo, no le importa nada, él... No sé, bueno, qué pensará, pero este esa es la impresión que dio siempre. Pero que entiende perfectamente lo han dicho ya los forenses. Y fíjense ustedes el dato este. en Cuando se hizo eh, el pedido por parte de su abogado, que es muy particular, el señor Rodríguez Vega, que es de acá de Jujuy, Eh, que siempre está discutiendo con con el tribunal, el tribunal siempre lo está tratando de poner en, en regla, este eh, entonces bueno, él hace el pedido en base a un a, a un examen que se hizo el año pasado y que nadie se dio cuenta de que de que decían que este hombre estaba enfermo con sus facultades mentales disminuidas este el año pasado. Claro. O sea, pasó todo un año ha finalizando el juicio y él recién pide el apartamiento yo creo que esto también ha jugado como este en contra de él no o en contra del pedido digamos entonces cuando se hace este eco del pedido lógicamente al tratarse de una enfermedad estamos en, en democracia hay que respetar de que los derechos de todos sean respetados entonces si hay una persona enferma hay que asistirla se le asiste y el señor, dicen en la cárcel del Chaco, que no puede ir hasta Buenos Aires. Mandan de Buenos Aires todos los peritos, y los peritos que había propuesto la defensa y la familia de Bulguerón no estuvieron presentes el día del peritaje. Creo que también es un jueguito, ¿no? Claro, claro. Sí, Una sí, suerte no, no, no, de dilación eh, perpetua, digamos. Claro, porque cuando entonces cuando llega el examen el día este pasado el, el jueves pasado de la audiencia, que dice el abogado de Bulgueroni, bueno, pido unos días más, pido que suspendamos la audiencia porque como esto es técnico yo no lo entiendo, no me han dado claro. tiempo para que lo vean los expertos. O sea, seguimos empujando las estupideces, porque esto ya, digamos, no tiene sentido, ya está a, ahí la resolución. Tenemos dos audiencias que siguen, que son eh, inspecciones oculares y, y, y se acaba el juicio. Después viene la parte final final. Entonces, este esto realmente es jugar desde el lado de donde se pueda ejercer algún poder para que la justicia no sea justicia. Así que, este, bueno, y además fue muy, fue muy particular esa audiencia, porque se, eh, demoramos media hora en iniciarla, en Chaco, no encontraban la llave de la sala a donde estaba instalada la videoconferencia. Oh. O sea, es en... <risa> como decía, hay justicia para Pulgueroni, por favor, porque el pobre... <risa> no, claro, encima le hacen esperar, no saben dónde está la cosa, y bueno, en fin, sí. Este, eh, bueno, y así que, en definitiva, y debido a la resolución de los peritos que estuvieron presentes, que definieron que en realidad el señor maneja un aceptable principio de realidad, que sería la frase como que engloba, ¿no es cierto?, todo, claro. eh, el tribunal decidió que el señor sigue en juicio. Eh, Así que, bueno, decidimos que... Sí, bueno, Bia, que, sí. Pa parecería o, o, o da la impresión, en el caso de, de bulgueroni pero también... Eh, en catamarca con esto de la liberación de eh, de este el jefe de policía de jujuy eh, sí, sí. daría la impresión de que hay una apuesta por puesto que también la causa contra Carrizo salvadores que el, el jefe de policía de jujuy eh, también la causa puede seguir ha sido que lo ha liberado ha sido la cámara pero eh, eh, se puede pedir una opinión a los a, a las instancias superiores pero todo da la impresión de que hay una especie de viraje dentro de la justicia en busca de lograr eh, aquello que se ha denominado el punto final biológico no uh -huh, uh -huh. la dilación bueno. de las causas eh, hasta el punto tal que les permita a los imputados escapar biológicamente de la condena Sí, vos sabes que este a mí, Sebastián, esto me hace eh, pensar eh, de, y decir de que eh, cuando uno habla de poderes independientes eh, tiene que hablar de cierta independencia, nunca claro. del todo independiente, porque si nosotros tenemos en cuenta cómo la justicia con el gobierno anterior apuró y logró todos los juicios y con esto con este gobierno empiezan a dilatar todo y a hacer cosas que no se hubiesen atrevido antes no lo hicieron antes y además con todas las opiniones abiertas que dan los gran los funcionarios del gobierno de nación entonces digamos un, un, una persona que está en cultura, lo pérfido hablando lo que habla de eh, los juicios por delitos de lesa humanidad, de los desaparecidos con una soltura absoluta y nadie de este de sus jefes eh, dice nada no lo corrige, no, no lo disculpa no no lo saca de ese espacio entonces uno ve de que la verdad que la correlación de eh, política y justicia es, es exacta es, es correlación claro, claro totalmente totalmente eh, bueno silvia agradecemos muchísimo. Eh, habernos podido comunicar con vos, nosotros siempre siempre muy gustosos de poder hablar desde aquí desde la radio con con alguien tan este tan querido para nosotros, ¿no? Una persona tan querida para nosotros como es Silvia. Aparte Silvia está ya jubilada, ¿no? Y está a full todavía trabajando. No, en realidad me jubilé este del trabajo formal. Eh, lo lindo es no cumplir horario. <risa> <risa> Nada más. Nada más, chicos, pero bueno, por el resto Eh, una, el periodismo y otra, derechos humanos, digamos las dos cosas que yo combiné en la última parte de mi vida eh, no tienen fin no tienen fin, será cuando la cruella ya no me dé, pero después no tienen fin sí, así que ahí va a estar siempre digamos, lo, los que estamos en la lucha siempre encontramos trincheras así que en alguna me van a encontrar seguramente, seguramente. seguramente. bueno Silvia, agradecemos el contacto seguramente vamos a estar hablando en otro momento Bueno, muchísimas gracias a ustedes realmente, un placer. Bien, eh, Bien. ahí estaba Silvia Martínez, eh, periodista, bueno, ex periodista de Radio Nacional, se encuentra jubilada y nos comentaba... Una compañera con unos 40 años de trayectoria, ¿no? Así es. De, dentro ver, del periodismo. Así es, eh, escuchamos un poquito de música, ¿les parece? Y continuamos ya con el último bloque, vamos a estar hablando con la compañera Vic que nos va a estar comentando cuál es la situación de la lucha que está... Llevando adelante eh, en, en este los momento e los docentes del CEICA. Así es. Vamos, Panchito. Buen abril que empezó a engordarse tu resignación. Sin saber ni perder ni ganar tu bandera Te empezó a traicionar sin culpa Como siempre fue acá nos prendimos a jugar un mundial Y después nadie supo saltar por los sueños que hundieron allá 26 continuamos con el enredando la mañana de aquí desde Radio Pueblo Cucuy. Eh, en este momento nos encontramos con Victoria Aybar, ella forma parte del colectivo Radio Pueblo y en este momento se encuentra llevando una lucha adelante. Vicky, nos podrías comentar en 3 minutitos qué qué es lo que nos queda de tiempo, cómo se ha desarrollado esa lucha y su origen. Hola, chicos, ¿cómo están? Sí, estamos junto a mis compañeros docentes del Centro Educativo eh, para Jóvenes y Adultas Marticena Palpalá y estamos exigiendo que la ministra Isolda Calcina nos reconozca la resolución que habilita las horas docentes y la institución en sí. Estamos acá desde las 7 de la mañana y sabemos que la ministra está acá, pero no nos quiere atender. Elevamos una nota que bueno, ya, eh, ustedes eh, compartimos desde Radio Pueblo con las exigencias que pedimos porque eh, no solo atentan nuestras horas docentes y los cargos que tenemos, sino también los títulos de los chicos que van a egresar y que, que egresaron el año pasado. Eh, y... Así que bueno, es irregular estas irregularidades en cuanto al reconocimiento del centro educativo ya vienen de la gestión anterior con la anterior ministra, pero el año pasado se, se elevó ya una resolución que nos habilita como eh, para dar clases, pero esta gestión ya no nos... Eh, Sol la calcina no nos quiere atender y no quiere hacer valer esa resolución. O sea que ya hay una resolución autorizando a, a, al, al funcionamiento del SAIHA. Así es, ya está funcionando, damos clases nosotros. Eh, en mi caso yo estoy sin cobrar desde marzo, pero hay profes que no están cobrando ya desde años anteriores. Y los chicos, bueno, el, el, los títulos que, que que nos habilitaron el año pasado Todavía no los emitieron y no sabemos si lo van a hacer Bien, eh, bueno Vicky, nos gustaría poder charlar un poco más sobre esta situación Pero ya estamos cerrando el programa Dos minutos, sí Así que bueno, este a toda la gente que está escuchando Se puede informar en el Facebook del colectivo Radio Pueblo Nos buscan y ahí está la noticia Así que bueno Así Vicky, es. agradecemos Agradecemos, eh, te decimos Gracias, Vicky que estamos fumando y tomando mate Genial Dale. Un abrazo <risa> Un abrazo, bueno ya estaba Vicky Ibar que nos comentaba cuál es la situación de los docentes y los alumnos también ¿no? que corren en peligro de de su título Así que bueno, vamos finalizando este programa vamos la Vamos finalizando una... el programa, ha sido bastante acelerado eh, También porque arrancamos tarde Así es, tuvimos algunos eh, Salió todo bien, nos queda una entrevista Que la vamos a hacer de eh, fuera del aire Y la vamos así a estar colgando es. también en el Face del colectivo Radio Pol Bueno, esto fue el Enredando las Mañanas El programa de radio de la Red Nacional de Medios Alternativos Nos estamos viendo mañanas de 9 a 12 Buenas mañanas el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes de 10 a 12 horas por Radio Atenea, Sumba la Cuba, Sumba la Plan, lleva la carretera. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos, enredando las mañanas. De lunes a la viernes de 10 a 12 horas. www.rnma.org Punto Ar Pasó de moda el golfo Como todo viste vos sin chistar casi siempre me para armar de la mecha te encontrás con tanto humo el bello fiel o fuego no se ve y hay algo en vos que está empezando a asustarte Quédate esa petaca com saliva y nada más Mordiéndote la lengua, por poco me engañas la mosca joder